¿La zona? ¿La zona se mueve contigo Zona 69 La música zona. se mueve Hemos escuchado a Nacho Chapado ahí pinchándonos esos pedazos de temas en su sesión Aquí en Zona 69 Bueno, todavía nos queda mucho más En un momentito le pinchamos uno de los temas incluidos en el nuevo álbum del pescado Nada lógico, ¿ok? Por cierto que en nuestro blog en www.lamusicasemueve.net Te hemos estrenado ya el nuevo single de Dani Martín El nuevo vídeo, ¿ok? Entras en tv.lamusicasemueve.net Y ahí también lo encuentras, el nuevo vídeo de Dani Martín en solitario. 16 añitos, no te lo pierdas. Ahora, ahora, ahora. el tema más fuerte. Powerplay. Powerplay. Bien suena la música de este tío, eh. ¡Nelly ha vuelto con ese Just Dream. Qué bien suena esto, madre mía. Nos puedes pedir tus canciones favoritas a través de zona 69, arroba la musica, se mueve, punto net, ok. Qué bonito. La zona 69 Y ahora vamos a bucear en el nuevo álbum del pescado Se llama Nada Lógico y nos vamos a poner en el que podría ser el nuevo sencillo Buscando al sol Mira cómo suena Primero Primero lo escuchas aquí Chao Субтитрувальниця Desde atrás soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto Perfect this abyss, solo lo que está aquí y encuentro ya y lado casi opuesto Perfect this, the sun is passing its y salga el sol Antes del tiempo creces siempre en lugares secretos buscando el sol, buscando La zona más caliente 69 Zona 69 Esta es la tuya Lo pusimos aquí antes que en ningún sitio en la zona en zona 6-9 en la temporada anterior que eliminó que hay down the my wife nuevo single para ella enhorabuena enhorabuena por el éxito que está teniendo con este disco por y nos vamos con la lista de andrés En 5 al 1, los temas más importantes de Andrés. ¿Tus canciones, Andrés, del 5 al 1, en particular, las que más escuchas ahora mismo? Vale, pues bueno, las que escucho ahora mismo y de las que escuchamos todos los guarden siempre. Pero en quinto lugar vamos a decir Sex on Fire de Kings of Leon. una mención especial a nuestros amigos de Celtas Cortos que nos están brindando todo su apoyo y su amistad. Vamos a decir de nuevo disco y además haciendo un guiño también a grande Antonio Vega, Lucha de Gigantes, versionada por José Cifuentes de su disco Introversiones. engañar no ocultar. Qué has pasado sin de papel. No sé contra qué amor es que acaso hay alguien más aquí. Ni estamos dejas para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal siento tu fragilidad Déjame de engañar no quieras ocultar que has pasado siento piedad No de papel Se contra quién vo, o es que acaso hay alguien más aquí, deja que pasemos sino. Número 3, por decir uno de mis grupos favoritos que es King, Easy mmm, it any Wonder, The King. Porque me encanta como canta, porque me encantan sus canciones Y porque me tiene enamorada la chica de esta Susana Alba De efecto mariposa, vamos a decir, por quererte Por temerte, por querer quererte Dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grite Es que me duele por qué maldito amor Nada lo que suelen ser sin todo te lo quiero con Porque es el grupo fetiche de Walden 1 Porque tuvimos la oportunidad de tocar En The Cavern, en Liverpool Por supuesto The Beatles Y The Beatles eh, podría decir la discografía entera Pero vamos a decir la de Something Zona 69 Zona 69 9. Primero, primero, lo escuchas aquí. Qué guapo este tema Ex Excesso Mía, que estará esta chica tan guapa en la Ribera en Madrid el 6 de diciembre y el 7 en Rats Matchas en Barcelona. Ok, va a venir a nuestro país con su directo. Acaba de sacar eh, disco, eh Acaba de sacar disco En zona 69, 9 La descubres aquí en la zona Bueno, bienvenidos bienvenidas a la zona 69. Sabéis que estamos hablando de, de un tema El tema de los compañeros de piso Ok, nos podéis contestar Durante toda esta semana Y la semana que viene Leemos los mejores mensajes Podéis contactar con nosotros A través de 20 Buscándonos en 20 páginas O en Facebook Directamente entrando en esta dirección Grupo69.lamusicasemueve.net Ok, o también a través del correo Reo electrónico Zona69 Arroba la se mueve. net Queremos que nos cuentes Bueno, pues tus movidas Con compañeros de piso Que hayas tenido Recientes O hace tiempo Anécdotas Si algún compañero de piso Pues está tirado de la pared Con el cabecero de su cama y Le has tenido que leer la cartilla Lo que quieras ¿Ok? Nos vamos a por nuestra sección De actualidad Ahora mismo Actualidad Actualidad, actualidad. Y te contamos Que Kelsa graba eh, Nuevos temas Para la reedición De Animal El primer disco Esta, Este material Verá en la luz En noviembre de este año que se ha vuelto al estudio para grabar nuevas canciones que formarán parte de una edición de lujo de su debut animal como te digo por cierto que ya tiene el nuevo single y te lo pinchamos hace un rato hablamos de videoclips ahora ya en 3d el primero ha sido el de Kelly Rowland Kelly Rowland que ha grabado un videoclip en 3d se trata del single lanzado en Estados Unidos hace muy poco Rose Colored Glazes el fotógrafo Rankin Eh, ha trabajado con Britney Spears, con Kylie Minogue y con Lily Allen y ha sido el encargado de dirigir este videoclip El concepto del vídeo es que es en 3D y en la canción, es una canción muy emocional y tiene el concepto de vídeos es que tiene que mirar al mundo exterior de una manera optimista, ¿vale? Es, es una movida un poco rara, bueno, el videoclip seguro que es muy chulo y habrá que verlo, ¿ok? Bueno, y seguimos ahora con el estreno del nuevo sencillo de McFly. Así suena esto, es McFly con Party Girl. ¿Cómo se llama este tema, es uno de los fuertes en Reino Unido, Roll Deep ¿Así suena esto? Bueno, que bien, que bien, me lo estoy pasando yo en el show de hoy me lo estoy pasando muy bien ¿eh? sí, sí. Gracias, gracias por estar ahí, por hacernos compañía y por contestarnos Eh, comentarnos todo lo que queráis, ¿ok? Podéis comentarnos todo lo que queráis en Twenty, en Facebook o a través del blog en tres Bueno, y ahora nos vamos a por nuestra sección aclamada Las Anti Noticias, pero antes vamos a recordar un momento de la semana anterior. Bueno, eh, es un momento de, de nuestra sección Las Anti Noticias. Yo tenía una cabecera por aquí preparada, pero el tema es que la cabecera ha desaparecido, no está en el ordenador, no está la cabecera. Así que la semana que viene habrá que grabar una cabecera nueva porque yo pensaba que esto estaba hecho Pero resulta que no hay cabecera, no, no sé qué ha pasado eh, Bueno, veremos a ver si la semana que viene grabamos una cabecera, ok Bueno, pues ahí está el tema, que, que no hay cabecera Y os parecerá increíble, pero esto es verdad, esto es verdad Se nos ha olvidado grabar la cabecera, vale eh, Sí, error humano, se nos ha olvidado grabar la cabecera Y yo ahora haciendo el programa me he acordado de que no hay cabecera Entonces, eh, a mí se me ha ocurrido ahora mismo que podemos llamar a alguien, ¿vale? Para que nos ayude a grabar una cabecera Pero como lo de... ¡Hola! Soy de zona 69 un programa de internet Nos van a colgar, habrá que inventarse algo, ¿no? Entonces vamos a inventarnos como que somos un programa de radio, de verdad Y a ver si así nos ayudan a grabar una cabecera, ¿ok? Vamos a coger el teléfono, por aquí, a ver Y vamos a llamar a alguien, al azar A ver si nos cogen el teléfono Venga Ahí está ¿Sí? Hola, eh, mira, te llamo de Onda Cero, del programa de Julio Altero, no sé si lo conoces Sí, sí eh, Mira, es que estamos grabando una nueva sección, se va a llamar Antinoticias Y para la cabecera había pensado que, que podíamos llamar a la gente y que nos dijera una frase cortita ¿Podrías grabarnos una frase cortita? Es un segundín Pues no, lo siento, ¿No? gracias Vale, venga, chao gracias. Hola Hola ¿Quién eh, eres? Mira, te, te, ¿quién eres tú? Calle ¿Cómo te llamas? Ya sé quién eres Mira, te llamo de la radio Mamá Hola Mamá, Mamá. ¿Sí? Hola, buenas Mira, te llamo de la radio de, de Onda Cero Del programa de Julia Otero No sé si te suena. Eh, no. Mira, es que estamos haciendo una sección, eh, se llama las antinoticias. ¿Tú nos podrías grabar una frase? Pues no, es que no estoy tirada hoy. Mira, es muy facilito. Simplemente tienes que decir las antinoticias. Las noticias que nos importan más bien poco. Y ya está. Vale. Venga. Eh, espérate que no me acuerdo si... <risa> eh, yo, yo, yo, yo te ayudo. Mira. Las antino. Eh, eh, repite conmigo, las antinoticias. Las, las antinoticias. Las noticias Las noticias que nos importan más bien poco. Gracias. ¿Cómo te llamas? Beatriz Cometa ¿Y el pequeñajo cómo se llama? Daniel Fernández. Daniel, bueno, pues dale un mensaje de mi parte, ¿vale? Y muchas gracias. Venga, vale, a ti bien. Chao, chao, chao. Bueno, pues si lo hemos conseguido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo ha tenido bien, ¿no? No sé, no sé. Bueno, vamos a contar anti noticias, si os parece, eh, sí, vale, vamos a contar que Brain Spears eh, nos va a enseñar eh, a ponernos en forma. La cantante tiene previsto editar un DVD con ejercicios de fitness. Ok, eh, mmm, voy a buscar un sonido, ¿vale? Para esto. Esto es el directo, señores. Esto es un podcast, ¿vale? Pero estas cosas no están ni siquiera preparadas. Bueno, estoy buscando un sonido, no sé si lo encontraré, da igual. Eh, seguimos en. Esto, esto hay que mejorarlo un poco, ¿ok? Hay que mejorarlo, sí, hola amigos, bienvenidos Esto es Zona 6.9. Estamos grabando así, eh, tal cual Tal cual lo estáis oyendo eh, A ver si lo encuentro Vale No lo encuentro ¿Vendrá por puñetazo? Mira, por paliza No, es que palizas tampoco vamos a hablar Bueno, no encuentro sonido, da igual Miley Cyrus estrena nuevo tatuaje, esto me interesa mucho La cantante luce un corazón en su dedo meñique Lady Gaga también acusa de plagiar a una amiga muerta Y también Lady Gaga es noticia esta semana porque regala a Beyoncé un látigo de cuero y diamantes por su cumpleaños Ok, estas son las anti noticias de esta semana Mejor, mejor nos quedamos con el nuevo sencillo de Rihanna Only Girl se lo estrenamos la semana anterior Así suena lo nuevo de Rihanna Primero, lo escuchas aquí en Zona 6-9 semana que viene prometemos preparar un poquito mejor la sección de antinoticias porque la gente empieza a hablar, ¿eh? Empieza a hablar ya. Seguiremos buscando cabecera para esta sección. Bueno, tienes todo en www.lamusicasemueve.net Estamos ahí toda la semana para ti. Saludos, ¿eh? Raúl Fernández. Un placer estar aquí. Adiós. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Nos somos con el nuevo sencillo de Alessa Kisson. Dammer ¡Ah! Boy. Ahí va. ¡Ah! Adiós. Adiós.